Un angustio y buenos días a todos y a todas. Hoy es viernes, por fin es viernes, son las 9 y un minuto de la mañana de este 7 de octubre. Estáis escuchando Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM. Y como no, esto es el magazine Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar, que emitimos los lunes, los miércoles y los viernes. Eh, y como siempre, como todos estos eh, días, tenemos un programa repleto de cuestiones interesantes, de temas que abordaremos a continuación. El primero de ellos será eh, los pactos por la igualdad que están elaborando ahora. Eh, Diferentes colectivos, diferentes áreas del eh, ayuntamiento Y por todo ello hablaremos más tarde con la técnica de la igualdad del ayuntamiento Con eh, Pilar Moreno Estaremos también eh, con eh, nuestros compañeros de Anagrast que han organizado, que están organizando y llevando a cabo durante toda esta semana eh, la Semana de la Solidaridad con el Sáhara, aquí en Berriozar. Por todo ello tendremos a dos de sus miembros, o a alguno de sus miembros por lo menos, que nos contará pues, en qué consiste esta, esta semana y qué es lo que quieren conseguir con todo ello. Ahora mismo tenemos eh, un tiempo bastante lluvioso intervalos nubosos con lluvia y nuestro termómetro eh, nos marca ahora mismo 12 grados eh, ya veis que hace bastante fresquito y parece que las temperaturas no van a subir demasiado porque vamos a tener unas máximas de 18 grados durante el día y el panorama no parece que cambie mañana con eh, un tiempo muy nuboso y con unas máximas de 17 grados, aunque parece que puede mejorar algo el domingo, esperemos, esperemos que no se nos estropee del todo el fin de semana y que la semana que viene pues eh, volvamos a tener eh, días soleados, pero bueno, ya sabemos eh, en qué fechas estamos, que ya estamos en octubre y que toca esto, toca lluvia y toca que llegue de una vez por todas el eh, otoño Bueno pues sin más preámbulos eh, vamos a, a dar comienzo a este programa de hoy, a esta edición del 7 de octubre de Berrión y lo haremos como siempre con el informativo con el bloque de noticias eh, tanto internacionales como de Navarra como de Berriozar Y allá vamos con las noticias de hoy. Empezamos con el bloque de noticias de ámbito internacional y hablamos del premio Nobel de, sus, de los candidatos al Nobel de la Paz y de las especulaciones que hay en torno a ellos. Parece ser que activistas involucrados en las revueltas contra los regímenes de varios países de África del Norte y de Oriente Medio, es decir, la denominada Primavera Árabe, aparecen como favoritos al Nobel de la Paz, que se falla hoy mismo en Oslo. Así lo apuntan los medios noruegos e instituciones como el Instituto para la Investigación sobre la Paz de Oslo. Los fundadores del movimiento 6 de abril, Israel Abdel Fattah y Ahmed Maher, y los, los activistas Nora Yunis y Wael Gonim, director de marketing de Google para Oriente Medio y el Norte de África, aparecen como las mejores bazas de la rebelión egipcia. La bloguera tunecina Lina ben -Meni su suena como candidata también, aunque el tiempo puede jugar en su contra y en la de los egipcios. El plazo de nominaciones al Nobel se cerró el 1 de febrero antes de que Hosni Mubarak renunciara a la presidencia en Egipto y poco después de que Ben Ali hiciera lo propio en Túnez. Y a pesar de su caída, no está claro el futuro político de Egipto y Túnez, aunque el Comité Nobel podría conceder el premio para impulsar cambios en esos países, como ha hecho otras veces. Y hablando de noticias eh, internacionales, no podemos eh, pasar por alto la muerte de Steve Jobs, el fundador de, de Apple y uno de los mayores innovadores de la industria tecnológica que falleció ayer a los 56 años de edad. Padecía un cáncer de páncreas desde hace varios años. Jobs con problemas de salud. ...ejerció de consejero delegado de Apple... ...hasta finales de agosto... ...cuando renunció... ...por no poder hacer frente a sus obligaciones... ...y después de ocho meses de baja... ...por motivos médicos... ...el ejecutivo... ...había superado un tumor de páncreas en 2004... ...el 14 de enero de 2009... ...anunció su retirada temporal... ...al empeorar su salud... ...tras recibir un trasplante de hígado... ...y experimentar una mejoría... ...retomó su trabajo el 29 de junio de 2009... ...aunque el 17 de enero de este mismo año de 2011... ...anunció de nuevo su baja temporal... ...en 2011... Se ...se prodigó... ...muy poco... ...públicamente... ...y reapareció para la presentación del iPad 2 el pasado mes de marzo, un evento en el que fue recibido con una sonora ovación y en el que se mostró extremadamente delgado. El pasado martes, cuando Apple desveló su nuevo modelo iPhone, el iPhone 4S, ya no estaba eh, Steve Jobs, eh, se encargó de hacer la presentación Tim Cook, eh, su sucesor, eh, ya que pues eh, como se ha sabido, eh, Jobs se encontraba eh, muy gravemente enfermo, una enfermedad que le ha llevado a la muerte eh, Jobs revolucionó el mundo de los ordenadores con el lanzamiento del Macintosh y en el siglo XXI la industria del consumo con tres de los aparatos tecnológicos más exitosos de la historia el iPod, el iPhone y el iPad Nos acercamos un poquito más geográficamente y hablamos de los firmantes del Acuerdo de Guernica que presentaron ayer en Pamplona la manifestación del próximo día 22 por la normalización. Los firmantes del Acuerdo de Guernica presentaron en Pamplona, en Iruña, la manifestación nacional que el próximo 22 de octubre recorrerá las calles de Bilbo bajo el lema Euskal Herriak con Pombidea Naidu. En rueda de prensa apuntaron que la mayoría de la sociedad desea una solución porque... Quiere la paz, la normalización política y el respeto de todos los derechos humanos. Sin embargo, consideran que para conseguir esos objetivos la solución del conflicto político vasco debe ser impulsado por la ciudadanía. Así, los firmantes del Acuerdo de Guernica han mostrado, o mostraron mejor dicho, su deseo de conseguir una solución integral teniendo en cuenta todas las características del conflicto y dando respuesta a las mismas desde el origen de su existencia hasta las últimas consecuencias. Thank you. Y hablamos, como no, de recortes en el gobierno de Navarra. El Departamento de Salud prescinde de 102 plazas y deja en el aire una oposición con 12.000 aspirantes. El gobierno de Navarra blindó ayer legalmente algunas de las medidas más urgentes de su plan de ajuste con el primer decreto ley foral de la historia de la comunidad foral de Navarra. El texto, entre otras medidas, obliga a revisar las ofertas públicas de empleo en vigor y faculta al Ejecutivo a disminuir las plazas de funcionarios que no han sido convocadas todavía o aquellas que, habiendo sido convocadas, todavía no cuentan con lista definitiva de candidatos admitidos. El primer departamento que ha hecho uso de esta prerrogativa es el de Salud, el Departamento de Salud, que renuncia a 102 plazas de las 167 de nivel E, convocadas para servicios generales y empleados de servicios múltiples. Las otras 65 plazas, 51 de ellas adscritas al Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, quedan sometidas a revisión por parte de los departamentos convocantes. La lista de admitidos a esta convocatoria, de la que solo quedaba por determinar la fecha y lugar de las pruebas, rondaba las 12.000 personas, una cifra récord en Navarra. Y seguimos con los eh, recortes, eh, puesto que hay una noticia que nos ha llamado la atención y es que UPN y PSN han presentado una moción en contra de su propio tijeretazo. UPN y PSN acordaron ayer en el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona solicitar al Gobierno de Navarra la suspensión de los recortes anunciados y aprobados la pasada semana por esos dos mismos partidos, por UPN y PSN. Lo hicieron en base a una enmienda presentada por el PSN que sustituía a otra de Nafarrabay bastante más crítica con los recortes. Además se acordó solicitar al ejecutivo foral que atienda la petición de la Federación de Navarra Federación Navarra de Municipios y Concejos Y se inicien las conversaciones que permitan culminar en soluciones distintas a la aprobada. Así reza la propuesta que contó con el apoyo de Bildu e Izquierda Esquerra, el rechazo de Nafarrabay y la abstención del Partido Popular. Eh, en cuanto a la justificación a las diferentes posturas en torno a esta enmienda, el concejal de Navay, Javier Leoz, rechazó la enmienda por considerar que está cocinada en los mismos despachos en los que se cocinó el recortazo. Son palabras de Javier Leoz. Por su parte, la portavoz de Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, Eva Anguren, consideró que, aunque sea una contradicción evidente, la enmienda del PSN sí solicita que no sigan adelante los recortes adoptados por el Gobierno foral y, por ese mo motivo y considerando que el recorte deja en una situación gravísima a las arcas municipales que tenían el gasto ya comprometido, finalmente la formación votó a favor. Sim similares argumentos esgrimió la concejal de Izquierda Esquerra, Edurne Eguino, quien subrayó la inseguridad jurídica en la que quedan los presupuestos de los consistorios y apoyó el texto de los socialistas para ver si es reversible la decisión adoptada por el gobierno de Navarra. El ayuntamiento no tiene por qué pagar los platos rotos si se ha ocultado la situación real en la que nos encontrábamos, apuntó Edurne Eguino. Cristina Sanz, por su parte, explicó que el PP se abstendría en la votación por considerar esquizofrénica e hipócrita la situación que se vive en el seno del Ejecutivo Foral. Y hablamos ya de noticias de Berriozar. Eh, empezamos con la Semana de la Solidaridad con el pueblo saharaui, en la que entraremos más en profundidad un poco más adelante, a partir de las nueve y media. Eh, pero de momento apuntamos que desde la Concejalía de Bienestar Social y Salud del Ayuntamiento de Berriozar eh, se organizó la Semana de la Solidaridad, que es esta misma semana que se está eh, celebrando. Eh, es la Semana de la Solidaridad con el pueblo saharaui en la que se quiere dar a conocer el conflicto del Sahara. Ha habido eh, mesas redondas, documentales, eh, charlas debates y para hoy a las 7 de la tarde en el Culturgune o Espacio de Cultura se proyectará el documental Tebra la mujer saharaui y posteriormente tendrá lugar un debate sobre el papel de la mujer en los campamentos. Mañana a partir de las 11 en la Plaza Eguzqui y en caso de mal tiempo en el Parque Y Illargui tendrá lugar la presentación de los proyectos de cooperación al desarrollo financiados por el Ayuntamiento de Berriozar. Eh, un puesto de artesanía con libros sobre el Sáhara, documentales, un taller de jena y de té y preparación de couscous. También habrá un rastro solidario del alumnado del Instituto de Secundaria de Berriozar y recogida de material escolar para el Sáhara. Eh, también habrá para todos los asistentes una paella solidaria al precio de 3 euros el plato y la actuación del grupo va a ser Y otra actividad de la que nos hacemos eco, aunque esta tendrá lugar el 22 de octubre, es la segunda milla urbana de Berriozar. El recorrido, al igual que en la anterior edición, saldrá del Paseo de los Fueros A partir de las 6 de la tarde se disputarán las diferentes carreras divididas por categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Popular Masculino, Local Masculino, Popular Femenino, Local Femenino y la milla de invitados masculina. Organiza Berriozar. Quirol El Cartea con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar. Y para terminar con este bloque de noticias, eh, vamos a ver los señalamientos para este fin de semana del Berriozar Club de Fútbol. En cuanto a fútbol masculino, el equipo de Primera Regional se enfrentará al Echarri Aranaz eh, mañana sábado a las 4 de la tarde aquí en Berriozar. El Juvenil, eh, por su parte, se enfrentará al Artajonés eh, también el sábado, aunque a las 6 de la tarde en Berriozar. El Cadete A hará lo propio frente al Río Chapea, el sábado a la 1 también en las pistas de Berriozar y el cadete B eh, se enfrentará al Alsasua al, también el sábado a las 12 menos cuarto allá en Alchasu. En cuanto al infantil A el, tendrá como rival al Navarro Villoslada el sábado a las once y media aquí en Berriozar y el infantil B al Gaste Berriac el sábado a las 10 de la mañana también en nuestra localidad en Berriozar. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de Regional F tendrá como rival al Algarés el domingo a las 5 menos cuarto de la tarde en Puente la Reina. Y hablamos de fútbol 7 masculino, puesto que el equipo de fútbol 7A del Berriuzar Club de Fútbol se enfrentará al San Fermín. Mañana, a las 10 de la mañana, en Berriozar, el equipo de fútbol 7B eh, tendrá como rival al Quirol Sport, el sábado a las 11 menos cuarto en Orcoyen, el, eh, el equipo de 7C eh, se enfrentará al Lezcairu el domingo a la 1 menos cuarto del mediodía, también en Lezcairu, y el, fútbol 7D, el equipo de fútbol 7D tendrá como rival al Navarro Villoslada el sábado a las 11 y cuarto de la mañana en Berriozar. Bien, pues esto ha sido todo en cuanto a información, tanto internacional como local. Eh, son las 9 y 20 de la mañana y seguimos adelante en nuestro magazine Berrión. De momento os vamos a dejar con un poquito de música, mientras nosotros preparamos todo para la entrevista con Pilar Moreno, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. Eh, ahora vamos a escuchar a Bruno Mars al cantante Bruno Mars eh, con su nueva canción It Will Rain It would take a don't have it anymore Con nosotros se encuentra ya aquí en los estudios de Berriozar y Riatia, Pilar Hurtado, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar, Caixo Pilar, Caixo. buenos días, según on, eh, Bueno, y nos vas a hablar hoy de los pactos locales eh, por la conciliación, ¿no es así? Sí, sí. Eh, ahora mismo estáis estudiando un poco el tema eh, de cara a aplicarlos o a buscar una fórmula de aplicación de esos pactos aquí en, en Berriozar. Explícanos un poco cómo, cómo está el asunto ahora mismo. Bueno, pues eh, los pactos locales es un programa que se inició hace cinco años eh, pro, o sea, promocionado por el Instituto Navarro para la Igualdad, que ahora se llama Instituto Navarro para la Igualdad y Familia y en su momento se adhirieron 14 ayuntamientos y Y este año nos hemos adherido a Berriozar. Uh -huh. Entonces, nosotras estamos ahora en un proceso de inicio. Eh, pero los pactos, eh, fundamentalmente, se inician porque eh, es, son pactos por la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de todas las personas. Uh -huh. Entonces, eh, hemos hecho también dos Dos actividades de formación donde nos recuerda que la conciliación también es una cuestión de cambio de mentalidad, de organización y de cambios estructurales, porque... Eh, a través de la historia los roles que han desempeñado eh, tanto mujeres como hombres han sido diferentes eh, las mujeres han, han atendido más los espacios de los cuidados y los hombres más el espacio público uh -huh. y el espacio del trabajo, de política bueno, esto ya en la actualidad ya bueno la estructura es distinta las mujeres nos hemos incorporado al mundo laboral también a otras áreas Poco a poco, ¿eh? porque actualmente todavía no es al 50%. Pero bueno, entonces los hombres eh, en el tema de cuidados también van asumiendo, pero bueno, más despacio. ¿no? Entonces se trata también de, de, de buscar algún proyecto o alguna iniciativa para trabajar eh, en este sentido. En, en otros pueblos se han hecho... ...pues igual ludotecas... ...o cuidados... Eh, ...cuando salen niños y niñas del colegio... ...pues si, si sus padres y madres... ...están trabajando... ...les mantienen igual media hora... Uh -huh. ...que igual media hora no tiene mucha importancia... ...pero para las familias que... ...que trabajan y no tienen dónde dejarlos... ...pues es muy importante, ¿no?... Uh -huh. ...también con los mayores... ...han hecho espacios de encuentro... ...o sea, se han hecho distintas actividades... ...en Berriezar nos encontramos que... ...bueno, hay servicios de estos... ...que ya están en funcionamiento... I don't know que ya los tenemos, pero se trataría, y estamos en esa fase de recopilar toda la información de, de, de las distintas áreas, de los distintos grupos que participan en los pactos, que es muy variada, ¿no? Uh -huh. Hay desde áreas municipales del ayuntamiento, bueno, el ayuntamiento lidera, ¿no?, con la Comisión de Igualdad de Oportunidades al frente, este pacto, pero luego el resto de áreas también está colaborando. Áreas uh -huh. eh... del ayuntamiento, y supongo que también otro, no sé si, hay, si participan también, ¿Otros grupos, otros colectivos sí, del pueblo? Sí, se invita, se invita a la población también, al colegio, al instituto, bueno, es muy abierto al centro de salud, a, a asociaciones de Berliozar, de hecho, algunas asociaciones de inmigrantes han participado, de, del grupo de entreculturas de mujeres también, pero... Bueno, pues eh, son asociaciones que funcionan de forma vol de voluntariado uh -huh. y tienen poco tiempo, pero sí que han expresado su, su decisión ¿no? de participar en el pacto y de aportar pues, toda aquella información que no sea válida al ayuntamiento. ¿no? Uh -huh. Estamos recopilando, pues eso, actualmente qué población tenemos, cuántos hombres, cuántas mujeres, población inmigrante que tenemos actualmente, los servicios que hay en Berrizar, las asociaciones que hay en Berrizar, la participación que tienen. O sea, vamos a hacer como una recogida de datos, pero no un diagnóstico que nos supondría muchísimo trabajo, sino un análisis partiendo uh -huh. de la realidad de las, de las asociaciones, del ayuntamiento, de los colegios, de, de la escuela infantil, del centro de salud, o sea, uh -huh. vamos a hacer un barrido lo más amplio posible, ¿no? digamos que en esas reuniones de los de los pactos se estará viendo un reflejo de lo que es la, la sociedad sociedad berriozartagüeña no porque también al, al final aunque aunque el, el repaso eh, no sea muy exhaustivo con todos los las grupos y, y todos los colectivos que están participando, yo creo que se verá bastante claramente, pues, eh, cuáles son las situaciones que se dan de, de desigualdad o de, o de igualdad en cada caso, ¿no? En vez de Exactamente, o sea, la idea es eh, ...recoger cuanta más información mejor... ...y luego pues aquellos grupos o entidades... ...o bueno, yo me encargaría de, de que a través de mí... ...me pasen toda esa información... ...y yo creo que bueno, aunque no sea un diagnóstico científico... ...con encuestas, persona a persona... ...bueno, que eso además también supondría un coste muy fuerte... Eh, ...yo creo que va a ser muy real... ...porque uh -huh. vamos a partir también de datos concretos... ...de población que los va a suministrar el ayuntamiento luego las asociaciones y también otra cosa importante que queremos ver es la participación y las necesidades que se detectan. Uh -huh. O sea, no solamente... Y eso quién mejor que las propias asociaciones o los propios servicios que estamos en contacto con, directo con las personas de Berriozar. Uh -huh. Entonces creo que va a ser... Me parece, ¿eh? yo creo que va, que va a ser muy interesante el fruto de, de este trabajo que nos está costando, porque es un sobreesfuerzo para todas las personas, porque estamos, pues eso, con muchas cosas, muchas actividades, mucho trabajo, pero creo que, que, que vale la pena uh -huh. y además Berriozar. Bueno, esto ya es una opinión personal mía. Estamos en un momento que se ha trabajado mucho trabajar en red, la participación, el que la población forme parte activa de, de, las, de las comisiones informativas, de los proyectos que se hacen. Y yo creo que estamos en un momento que podemos dar un salto cualitativo en Berriozar mm -hmm. en cuanto a redes, trabajo de alianzas, ver salir un poco, ¿no? Cada una de las personas que estamos en los distintos servicios, que igual hemos estado como muy encerradas en lo nuestro, porque, claro, nos genera mucho trabajo y salir de ahí también nos cuesta, pero creo que es muy interesante porque es dar un salto y ver todo de una manera más integral, ¿no? O sea, uh -huh. los servicios no, no estar cada uno en nuestro lugar bueno, y solo vemos... No sean estancos. Estancos, uh -huh. hacer compartimentos estancos, sino hacer una... Y yo creo que esto también... Eh, ...una red, ¿no?, una, unas alianzas... ...no sé cómo llamarlo, pero bueno... ...sí que creo que es un momento interesante... ...y luego la igualdad de oportunidades... ...lo que es la formación que se ha ido haciendo... ...también, ¿no?, en Berriozar... ...por las, por las áreas municipales... ...por las asociaciones... ...yo creo que también es un punto y un momento importante... Ajá. ...además en Berriozar... ...lo queremos unir, y así lo dijimos el otro día... ...en la reunión, el martes, que tuvimos la última... ...ya te digo que estamos todavía conformando... ¿no? ...lo que sería el proyecto definitivo... ...sí que en Berriozar también... Es Estamos viendo que además de esta participación y de este interés ¿no? por nuestro pueblo y este trabajo en red, llevamos ya años ¿no? con un compromiso con la sostenibilidad y que, bueno, pues que en Berriozar el proyecto podía ir en esta línea ¿no? de sostenibilidad, igualdad de oportunidades. Y también otro aspecto interesante que, sa que salió el otro día es que nos dijo la persona, viene una persona técnica de apoyo enviada por el Gobierno de Navarra para llevar todo este proceso adelante, que era el primer ayuntamiento de Navarra que estaba en el área de urbanismo y medio ambiente en un pacto local, uh -huh. porque ninguno hay. Entonces, uh -huh. aquí También es muy interesante, ¿no?, nos quedamos un poco paradas sí. porque, bueno, lo haces de forma natural, invitas a todo el mundo y, claro, participa, ¿no?, y nos dijo, no, no, es el primer ayuntamiento que participa y un poco con esta idea, ¿no?, de, de trabajar desde todas las áreas, de medio ambiente, porque la sostenibilidad tiene tres aspectos, ¿no?, el medioambiental, el económico y el social. Desde el social vemos que una sociedad no es sostenible ni es agradable si hay una sí, discriminación igualmente. y unos malos tratos hacia las mujeres, hacia mm. la, más de la mitad de la población. En este caso y yendo un poco más, no sé si os ha dado tiempo o si en las reuniones habéis entrado ya a cuestiones concretas, os habéis detectado alguna necesidad en, en Berriozar, algo, algo que, que hubierais detectado ya desde el, desde el primer momento. Bueno, eh, es que vemos muchas, lo que pasa es que tenemos que consensuar, no sé si decirlas aquí o no, pero bueno, eh, digo que eso es muy positivo, ¿no?, el que se vean y salgan sí, y sí. se reflejen. Pero eh, es en la línea que te estoy hablando, ¿eh? en la línea de compaginar to todos estos aspectos. Y, y sí que se han lanzado pinceladas, pero bueno, yo prefiero no decir hasta que no se, haya, que no definitivo, se haya terminado. ¿no? Hasta proceso. que no se haya terminado, porque sí que salió, te puedo decir, por ejemplo, una, ¿eh? porque no te voy a decir todo, quiero decir, no por no decir, no hay que esconder nada, sino porque se alarga mucho el tema de la Plaza Nueva sí que hay decir bueno un punto de encuentro uh -huh. la nueva la que digo la escalería la Euskal Herria, que, la que se está haciendo la o sea, que se está que se va se está a unir renovando. centro de salud ayuntamiento biblioteca escuela de música pues un lugar de encuentro un lugar de hablar un lugar de estar un lugar de relacionarse no y un lugar decíamos pues igual una plaza con unas características que invite a todo esto y que además pues tenga eh yo qué sé pues Jardines sostenibles, luminarias que no sean agresivas, ¿no? de las que se están cambiando ahora. O sea, una serie de aportaciones que, que se dijo, oye, pues podía ser, pero bueno, también había otros, pues por ejemplo, pues igual un, un recorrido seguro, o bueno, o si, o si se detectan que hay familias que necesitan, lo que te he dicho antes, ¿no?, en, en un... En, en el colegio o en el instituto bueno, en los el instituto son más grandes pero en el colegio, pues igual si hay padres y madres que no pueden recogerles pues que tengan ahí un, un periodo de estar o antes de entrar al colegio o después habilitar, ¿no? O sea, sal, salen propuestas distintas, uh -huh. ¿no? De, pero bueno, en principio la de, la de la plaza nos gustó también, ¿no? Uh -huh. Y también con lo que tiene que ver con urbanismo y medio ambiente. No sé si, si hay un calendario ya eh, previsto de cara a hacer esas reuniones y concluir el proceso. ¿Cuándo vamos a poder ver los frutos de, de estos pactos? Pues mira, tenemos ahora... Bueno, ahora estamos en la etapa... Se creó un subgrupo, porque claro, eh, todo el mundo... Tener un, tenemos que tener una serie de reuniones eh, antes del 13 de diciembre, que es cuando el 13 de diciembre ya sale el pacto y sale con, lo que, con la propuesta. Uh -huh. Hasta el 13 de diciembre vamos a tener reuniones donde vamos a recoger toda esa documentación, todas esas ideas, todas esas aportaciones, y luego tenemos para noviembre dos más así amplias, más las pequeñas de los grupos de trabajo, y el 13 de diciembre será la presentación, dijéramos, oficial, ¿no?, uh -huh. de lo que es el pacto. Entonces, este, este trimestre va a ser... Va a ser pues, agotador. Va a ser de... <risa> sí, bueno, un poco contrarreloj, pero es lo que hay. O sea, tenemos esos plazos y... Porque esta subvención se ha recibido para este año. Entonces, claro, para el 2011. Uh -huh. Yo no sé, no me atrevo a decir. Espero que no lo toquen, pero claro, con el tema de recortes y de que están ahora sí, eso te iba a preguntar con los porque... programas. Pues yo, yo, voy a hablar del 2011, que parece que el 2011 no lo tocan, pero uh -huh. bueno, tampoco lo sé porque tampoco iban a tocar otros y también los han recortado. O sea uh -huh. que bueno, esperemos que no tengáis que pasar por dificultades o que no tenga que quedarse algún proyecto a medias por el, por el, pues... el tan manido tema de los de los recortes que está en boca en boca de todos. Eh, yo Aparte de los eh, pactos locales, que, bueno, que seguirá su, su camino y que tendremos tiempo de hablar de ello en, en otras ocasiones, seguramente sí. cuando los presentéis volveremos a, a hablar de ellos, Pilar, y ya nos los nos podrás contar con mayor concreción. Eh, pero sí que quería hablar de, del tema de la, de la discriminación, de la desigualdad en general. No sé si aquí en Berriozar me has dicho que habéis, bueno, que, que habéis detectado eh, varias necesidades, varias, varias cuestiones, Pero mmm, no sé si sabrías decirme también pues, cuáles pueden ser los puntos negros de Berriozar en cuanto a desigualdad, ¿no? El, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que tiene Berriozar que le hace falta mejorar en cuanto a mmm, discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres? Bueno, en realidad... Eh... Hablar solo de Berriozar, eh, yo creo que es general, es de sí, toda es de la sociedad, la sociedad ¿no? es de toda la sociedad, sí. Como Berriozar, como pueblo, yo creo que, bueno, estamos, estamos ahí también. Yo lo que sí diría, o sea, aparte de que, bueno, pues los datos están ahí, los datos científicos, bueno, de... De, de mujeres que sufren malos tratos, son, son datos altos. De, de, de mujeres que mueren anualmente también, pues es una barbaridad. O sea, en una sociedad actual no tiene sentido. No. Sí, que, sí que veo que Berriozar ha sido y es un ayuntamiento que ha tomado siempre mucha conciencia con este tema. Uh -huh. Y de hecho, eh, a pesar o sea, de que ocurren estas cosas, sí que tenemos. Eh, dentro del área de igualdad tres servicios uno que es de información y asesoramiento a la población pero que fundamentalmente usan mujeres evidentemente aunque también ocurren en hombres, pero claro, el porcentaje es muchísimo menor y bueno, la mayoría que acuden pues son mujeres, ¿no? Luego hay un, un servicio de psicóloga y un servicio de abogada. Entonces, claro, eh, eh, el hecho de que exista esto es una forma también de que las mujeres vayan tomando conciencia, y los hombres, ¿no?, de que, de que bueno, esto no... O sea, es injusto, ¿no? Es, es una cuestión, además, ya reconocida por la ONU, por la Unión Europea de derechos humanos, de derechos humanos básicos que, como personas del siglo XXI, o sea, te, debería estar erradicado y deberíamos cumplir, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, también, yo creo que el tener este área de igualdad ya de años, también se ha hecho un proceso de sensibilización, de charlas, de formación, de campañas concretas el 25 de noviembre contra la violencia hacia las mujeres, que participan vamos en, en marchas, en, en manifestación, quiero decir, y también como ayuntamiento, ¿no?, y la sociedad, claro, y las asociaciones, pero es una forma también de trabajar muy activamente para eliminar estas discriminaciones, en la medida que podemos, evidentemente no vamos a solucionar el mundo, pero sí que la parte que nos corresponde, yo creo que se está haciendo bastante, uh -huh. bastante trabajo, y además… Eh, Quiero decir que no solo es de la, del área de igualdad, que en la comisión participan de otras, pues eso, de otras áreas, de otros grupos, de otras entidades. Entonces, del instituto, del colegio, hacemos dos, un concurso escolar sobre estereotipos también, donde el colegio y el instituto es muy activo, trabajan mucho por eliminar Estos roles, ¿no? de Las chicas hacen unas cosas, los chicos otras. Eh, también tenemos talleres de coeducación en el instituto donde uh -huh. se trabaja todo esto y, además, el, al final, en el último curso se trabaja orientando sin género, elige, elige una profesión sin género. Entonces, todo esto se trabaja, yo creo, claro, que da sus frutos, ¿no? Igual a corto plazo no los vemos, pero a largo plazo va a ser... Va a ser importante, yo creo, ¿no? Bueno, pues eh, esperemos que se siga trabajando mucho y bien eh, y que, bueno, que llegue un día en el que podamos hablar de, de todas estas cuestiones en pasado. Eh, de, Ay, sí, ojalá. Hasta, hasta entonces, eh, Pilar Hurtado, técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar, muchas gracias por eh, haber estado con nosotros aquí, aquí en Berriozar y Riatía y hasta pronto. Es que ricasco. Es que ricasco, a favor. Y antes de que se me olvide, yo tengo que pedirle perdón a Pilar Hurtado porque al principio, antes de empezar la conversación con ella, al principio del programa la he llamado Pilar Moreno. Bueno, pues eh, mis disculpas a Pilar Hurtado, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Berriozano. Hablamos ya del Sáhara, en concreto de la, semana, de la Semana de la Solidaridad con el pueblo saharaui que se está celebrando en Berriozar, en nuestro pueblo, y que bueno, todavía hay actividades previstas para hoy y para mañana. Para hablarnos de todo ello tenemos eh, al otro lado de la línea telefónica a Charo Pardo, coordinadora de Anarras, Caiso eh, Charo Egunon. Eh, bueno, creo que lo que comentaba estaba bien dicho No, Hoy todavía tenemos actividades y mañana también en la semana de solidaridad con el pueblo saharaui Sí, sí, hoy en el espacio de, de cultura a las 7 de la tarde eh, Ponemos el documental Tebra, uh -huh. que son retratos de mujeres saharauis uh -huh. Es una película muy interesante, es un documental realizado por mujeres eh, y con mujeres eh, lo realizaron 14 directoras andaluz, andaluzas y refleja la dura realidad de la mujer saharaui uh -huh. A través de los retratos de 11 mujeres distintas, muy distintas y con vidas por lo tanto muy diferentes Y que ofrecen visiones también muy diferentes de, y que nos ayudan a conocer mejor a la mujer saharaui uh -huh. pues sus anhelos, sus ilusiones, su dolor y su realidad Está rodada en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia En los territorios ocupados del Sahara Occidental y eh, en España Ah. Y te verá, eh, toma su nombre del canto que entonan las mujeres del desierto cuando están solas. Ajá. Eh, eso en cuanto a hoy. Mañana sí. termina la, la semana. La verdad, que con una, una jornada repleta de, de actividades. Creo que hay previstas varias, varias cuestiones. Eh, que ya hemos mencionado antes un poquillo, pero, pero si quieres eh, pues, eh, contarnos también lo que, lo que hay. Sí, mañana en la Plaza de Guski o bueno, en caso de mal tiempo en la pista Ilarguí, eh, va a haber de 11 a 17 horas un montón de actos. Eh, se presentan todos los proyectos de cooperación al desarrollo financiados por el Ayuntamiento de Berriozar, incluidos... Los, los nuestros del Sáhara a través de paneles, información, etc. Luego va a haber puestos de artesanía en los que se va a vender artesanía saharaui, libros sobre el Sáhara, eh, se van a ir poniendo documentales, va a haber eh, un taller de jena en que mujeres saharauis eh, pondrán jena, se va a hacer el té saharaui, algo importantísimo en el protocolo de, uh -huh. de los anfitriones y anfitrionas saharauis, y se va a preparar cuscús. Uh -huh. También va a haber un rastro solidario mmm, de alumnos y alumnas del, del IES, del Instituto de Berriozar, sí. eh, con recogida de material escolar para, para llevarlo posteriormente al Sáhara. Uh -huh. Y después habrá una paella solidaria que el dinero, el plato vale 3 euros... ...y el dinero recogido se va a destinar al, al Sáhara... ...a proyectos eh, del Sáhara... Uh -huh. ...y luego te, culmina toda esta, esta jornada repleta de actos... ...con la actuación del Grupo de Berrizar Baserritars... ...efectivamente, con el... ...bueno, un grupo que prácticamente ya es... es lo, ...lo estamos nombrando continuamente en nuestro programa... ...porque, porque están participando en todos eh, los eventos culturales... Eh, ...y que últimamente están en boca de todos... ...pero eh, cuéntame Charo... Eh, Pues cómo surgió un poco la idea de hacer esta Semana de la Solidaridad, eh, conjuntamente con la Concejalía de Bienestar Social y Salud del sí. Ayuntamiento de Berriozar. Eh, no sé, lo que, lo que se quiere mostrar es eh, la realidad, ¿no? Antes, o sea, no, no solo la, celebrar cosas o, o, o organizar cuestiones culturales en, en, en Berriozar, que también está muy bien, sino dar a conocer una realidad en concreto, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que en Anarras eh, el Ayuntamiento de Berriozar lleva varios años cofinanciando eh, eh, proyectos de, de Anarras en el Sáhara y ya con la anterior legislatura también teníamos eh, establecida una relación con la concejalía uh -huh. y esto ha seguido en la nueva. Entonces, eh, ya... ...hace, vamos, en años anteriores... ...habíamos hecho alguna actividad de sensibilización... ...y eh, este año se planteó... ...la idea de una semana... Eh, ...bueno, pues un poco trabajando la limón, ¿no?... ...la concejalía quería hacer algo, en Arras también... ...y entonces le dimos vueltas... ...para que fuera una semana... Eh, ...una semana que la verdad es que... ...ha estado repleta de actos... ...porque tenemos una exposición... ...que todavía, desde luego... ...se puede visitar hoy, mañana y pasado... Eh, ...es Sahara un conflicto vivo en el olvido... Y y que a través de retratos y escenas cotidianas te puedes hacer un poco una idea bastante exacta de la realidad en los campamentos de refugiados y refugiadas saharauis. Uh -huh. Además de todo eso, simultáneamente está también la, eh, unos paneles explicativos de los dos proyectos que ha cofinanciado el el Ayuntamiento de Berriozar, el, un proyecto de salud que tenemos importante y luego un sí. proyecto de educación, el Centro Pedagógico Aminetu Haidar y eso uh -huh. está también en el, en el Espacio de Cultura. Y además de eso, también hemos querido llegar, tanto a la Concejalía como Anarrás, a los eh, chicos y chicas, no a los escolares. Uh -huh. Entonces se han hecho charlas en el Colegio Público Mendialdea y en el Instituto de Berriozar. Eh, se ha puesto un documental muy adecuado para estas edades, Saludos a jarawis, ...y se ha presentado el documental y luego se han hecho preguntas... ...y la verdad es que la participación de los escolares ha sido impresionante... ¿eh? ...porque uh -huh. en cola para para hacer preguntas, 80 preguntas cualquier día, en fin... ...y, y esto se ha hecho tanto en euskera como en castellano... Uh -huh. ¿eh? ...a diferentes grupos. Simultáneamente a esto, también el día lunes, inicio de la semana... ...lo que hicimos fue hacer una charla sobre el conflicto eh, saharaui... ...el conflicto origen de la actual situación de refugio y separación del pueblo saharaui y, eh, y la, la situación actual del Sahara, la, la organización de los campamentos, etcétera, para iniciar un poco y situar el, el, el, físicamente y el, el tema. Uh -huh. Y bueno, eh, el objetivo, como todas las actividades de sensibilización que hacemos en Anarras, es dar a conocer la realidad del pueblo saharaui, pues su historia, el conflicto político, eh, origen de la actual situación, el refugio, el exilio, su cultura, la organización de los campamentos, la forma de vida, etcétera. Y bueno, ¿qué es lo que pretendemos? Si después de estos días, todos y todas, sabemos un poco más de la historia del pueblo saharaui, de su largo exilio y de su sufrimiento, pues nos daremos por satisfechas. ¿no? Habrá... Y como decía que además de narras, el ayuntamiento de Riozar habrá merecido la pena. Habrá merecido, habrá la, merecido pena. la pena, exactamente. Eh, no sé, en ese sentido, ¿tú crees, Charo, que.? ¿Poco a poco algo se va moviendo en la, en la sociedad? ¿Que poco a poco vamos conociendo un poco más o seguimos eh, en la ignorancia en cuanto a la realidad del pueblo saharaui? Bueno, yo creo que aquí esto va por generaciones, ¿no? Quiero decir, la gente que le tocó hacer la mili en África, como decían antes, y que hoy puede tener, pues, eh, no sé, cincuenta, cincuenta años, cincuenta y tantos años, cincuenta y pico años, uh -huh. pues esa gente lo que recordaba es que el Sahara era colonia española porque les tocó hacer la mili allí, ¿no? Sí. Eh, pero lo cierto y la marcha verde que, que todo el mundo recuerda y sí. quien no lo ha vivido lo ha, lo ha estudiado, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera en ese sentido es conocido, pero el conflicto del Sahara... Es impresionante eh, el olvido que hay, el olvido interesado, por supuesto, uh -huh. olvido interesado porque eh, el Sáhara Occidental fue colonia española durante 100 años y fue mmm, la provincia 53 del, del Estado español y sus ciudadanos y ciudadanas eh, considerados eh, españoles de pleno derecho y con documentación DNI, etcétera, español, ¿no? Entonces yo creo que aquí eh, hay... ...unos intereses estratégicos, políticos y económicos... ...para callar eh, este conflicto y para callar esta situación. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente porque España tiene mucho que decir... ...en el conflicto del Sáhara... Eh, no hay que olvidar que la ONU en sus dictámenes dice que el problema del Sáhara es eh, que es un proceso de descolonización inconcluso, es un problema de descolonización y de hecho se trata en la Comisión de Descolonización de la, de la ONU. De la ONU sí. Y bueno, eh, quiero decir que por eso, por parte de los diferentes gobiernos y del Estado, hay un interés en que se olvide y, y en enterrarlo. ¿no? Otra cosa es la sociedad. Eh, la sociedad civil yo creo que está bastante concienciada con el tema del Sáhara y que poco a poco va aprendiendo y cada vez es más la gente con la que te encuentras que sabe del problema del Sáhara, uh -huh. por diferentes temas eh, porque se interesa, eh, por ideología, eh, porque mmm, conocen a una familia o, o ellos mismos traen a un niño o niña eh, en el programa de vacaciones en paz a las diferentes comunidades del Estado eh, etcétera, y bueno supongo que porque las ONGs eh, algo que trabajamos con el Sáhara, algo hacemos en cuanto a sensibilización y estoy hablando de todo el Estado, en Navarra uh -huh. La verdad es que el nivel de información eh, cada vez es mayor y lo pulsamos cada vez que damos una charla o hacemos una, una actividad. Te digo, hay que separar mucho el interés, yo creo, del, del Estado con lo que vive la sociedad. Mm, tú, eh, Charo, como experta que eres en el en el tema y como coordinadora de Anargeas, a mí hay algo que me suele llamar la atención eh, hablando con gente que ha estado en los campamentos. Eh, lo que comentan siempre es bueno, pues que, que la situación es tan extrema, es de tan extrema gravedad, de tan extrema pobreza, que parece que la situación se encamina hacia una hacia una guerra abierta, ¿no? Y, y al parecer, pues los los jóvenes saharauis también cada vez más se es, es están se es, es están animando a, a bueno que al final eh, que no les quede otra salida más que la guerra, que sería bueno, una solución eh, terriblemente desastrosa, ¿no? Pero que que al final parece que, que se está encaminando ahí y yo quería saber Tu opinión como, como experta en el tema, si, si crees que, que la situación se está encaminando a eso, ¿no? a, a, a, una, a una salida eh, pues, eh, de, de, de guerra o de, por lo menos de, de, de lucha del, del pueblo saharaui. Bueno, mmm, yo creo que no va a ser desencaminado. O sea, lo cierto es que, eh, que el pueblo saharaui optó por la vía de la paz y uh -huh. cuando. En el 91 se firmó el alto el fuego, nunca se ha firmado la paz, y las dos partes, eh, con el auspicio de la ONU, eh, firmaron unos acuerdos que finalizaban en, el, en un proceso de plan de paz que, y que culminaba con la, con la celebración de un referéndum de autodeterminación. Uh -huh. eh, la gente estaba contenta. Después de paralizado todo el proceso por las continuas trabas de Marruecos, cuando en el 97 se desbloqueó el proceso con el nombramiento de James Baker como... Como enviado para el tema del Sáhara, enviado personal de Kofi Annan, eh, entonces secretario general de la ONU, uh -huh. lo cierto es que se desbloqueó el proceso y en el 97 firmaron los acuerdos de Houston que volvían a replantear incluso una fecha para el referéndum, ¿no? Y culminó, o sea, comenzó ahí, perdón, todo el proceso de identificación. En el momento que los saharauis en el año 2000 supieron que ganaban, eh, porque, bueno, es una sociedad basada en la mm, eh, en el concepto tribal, por lo tanto, todo el mundo conoce los nombres, etc. Y los marroquíes que perdían, eh, Marruecos empezó a poner continuas trabas, ¿no? Entonces, mm, todas las conversaciones directas, que ya ha habido siete, eh, ha habido seis rondas de conversaciones, estamos esperando la séptima, y todos los informes de la, todos los informes de la ONU que, que da regularmente, eh, ...lo cierto es que no sirven para nada... ...porque Marruecos no. sigue diciendo más de lo mismo... ...y desdiciéndose de lo que anteriormente dijo... ...y el Frente Polisario, legítimo representante... ...del de de pueblo saharaui, sigue diciendo también lo mismo, ¿no? Entonces, claro, aquí ha habido un nuevo factor... ...al cansancio y la desmotivación de la población refugiada... ...y a todos esos, esos jóvenes que se fueron a estudiar a Cuba... ...muy jóvenes o que no han salido de los campamentos pero que están en los campamentos viendo un horizonte de arena, solamente de arena, y en el que un día, mmm, el día siguiente es igual al anterior y mm. la semana siguiente igual que el anterior y el año anterior, pues la verdad es que mmm, se les está acabando la paciencia. Mm. Y mira que es una característica muy importante del pueblo sí, de y sí, sí. la paciencia, pero se les está acabando. ¿no? Y es unido a que mmm, en el año 2005 comienza la Intifada pacífica en los en los territorios eh, ocupados del Sáhara Occidental, los territorios ocupados por Marruecos, pues mm, la verdad es que está siendo un nuevo factor, ¿no? Mm, que en fin digno de analizar, porque mm, los jóvenes y la población del Sáhara Occidental ocupado que están prisioneros y reprimidos en su propio territorio, uh -huh. eh, se están cansando y han perdido el miedo entonces bueno, mmm, actividades pacíficas y protestas pacíficas sabemos cómo responden lo, el ejército y la policía marroquí, de hecho acaban de los colonos ...marroquíes acaban de asesinar a un, a un chico de 29 años en los, uh -huh. en los hechos de Darla, ¿no? ...el día 26 de, de septiembre, hay sí, desaparecidos, sí, hace, hace nada, detenidos ¿no? y, y heridos... ¿no? Uh -huh. ...entonces claro, todo esto eh, está llevando a una situación sin salida... ...y de hecho, mmm, vamos a ver qué pasa, porque del 15 al 19 de diciembre... ...es el congreso del Frente Polisario que se celebra cada, cada cuatro años... Y vamos a ver qué pasa allí, porque la gente joven, que es muy participativa y además está muy ideologizada, cada vez tira con más fuerza del carro para volver a la guerra. Uh -huh. Otra cosa es que los representantes del pueblo saharaui, las autoridades del pueblo, del pueblo saharaui, frenen las cosas porque ellos quieren una salida pacífica y siempre han optado por una salida pacífica. Uh -huh. Pero yo no sé por cuánto tiempo más esto se va a poder eh, contener, porque la verdad es que es muy duro decirlo, pero no les estás dejando otra salida. Claro, porque ante no esto, claro, la pasividad de la comunidad internacional, el olvido de la comunidad ...internacional y además la complicidad de la comunidad internacional con el tema de la represión los, eh, y las violaciones continuas de los derechos humanos en los territorios ocupados. Mm, muy bien, pues eh, lamentablemente este es un tema interesantísimo del que podríamos seguir hablando durante horas, pero Charo, se nos ha terminado el tiempo, son casi las 10, justo la hora en la que terminamos nuestro magazine Berrión. Eh, ha sido un placer hablar contigo, tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Es que es ricasco. Berdín, es que es ricasco, sí. Agur. Zien aan het 9 y 59 minutos de la mañana eh, ya se nos ha echado el tiempo encima y no hemos podido seguir hablando eh, con Charo Pardo coordinadora de Anagras. pero bueno, así es la radio en directo así estas cosas es lo... Pues son las colas que tenemos que eh, convivir en, este, en nuestro día a día del Magazine Berrión y desde luego que lo hacemos encantados. ¿eh? Eh, sin embargo, pues no tenemos tiempo para más, tenemos que marcharnos eh, y lo hacemos por supuesto deseándos un feliz fin de semana, que lo paséis eh, maravillosamente de, a partir de ya. Ya viernes, eh, sábado y domingo. Y nosotros estaremos de nuevo el lunes, aquí mismo, a las 9. Tanto Charileta como yo mismo, Jenor Zay. <música> Hasta entonces, eh, Betico, a Chincho, a ondo pasa, etas, telenerarte, ayo. <música>